Ya viene su programa Manantial de Fe junto a su gran amigo el reverendo Moisés Salviar, prepárese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 Que Dios les bendiga, ese es nuestro objetivo, traer para ustedes la palabra de Dios, pero también algunas informaciones que nos, que nos competen en el diario vivir. Hoy día quiero leer para ustedes un salmo, uno de los salmos más lindos, más conocidos, hecho o escrito por el rey David, un hombre que fue pastor de ovejas y que fue guerrero y también rey. De manera de que este salmo conocidísimo, el salmo 23, voy a, hacer, a leérselo en un instante más. El salmo 23 dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ...junto a aguas de reposo me pastoreará... ...confortará mi alma... ...me guiará por sendas de justicia... ...por amor de su nombre... ...aunque ande en valle de sombra de muerte... ...no temeré mal alguno... ...porque tú estarás conmigo... ...tu vara y tu callado me infundirán aliento... ...aderezas mesas delante de mí... ...en presencia de mis angustiadores... ...unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días este salmo maravilloso que alienta nuestro corazón nuestra alma que nos da el E -e ese sentido de poder desear estar vivo o vivir una vida bajo la protección de Dios porque aquí el salmista se ve como una oveja del rebaño de Dios, por eso dice Jehová es mi pastor nada me faltará hay una parte importante que dice acá en el versículo 5 unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando, qué quiere decir eso antiguamente los profetas o los hombres que tenían el mandato de dios para guiar a su pueblo a través de la forma espiritual y religiosa le voy a poner entre comillas ellos tenían una copita de aceite en la cual ungían a la persona le ponían el aceite en la frente o en la cabeza hasta la mollera mismo y entonces proclamaban la bendición de Dios sobre aquella persona a quien estaban ungiendo con aceite. Después dice mi copa está rebosando, o sea, es el sentido figurativo, que es como que está alegre, contento, que va a, a tener toda la bendición de lo cual de la cual viene de parte de Dios. Y dice, para cerrar el salmo santamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ...y en la casa de Jehová... ...moraré por largos días. Entonces amigos, estimados radio oyentes, ...hoy tenemos la visita... ...de una persona que es importante aquí en Puente Alto... ...importante por el trabajo, la labor... ...la dedicación que hace es la señora Claudia Faúndez Fuentes, una señora core, o sea, consejera regional. Y ella tiene una gran injerencia en todo lo que se hace aquí en Puente Alto. Y de manera de que una persona de, de esta índole está visitando este programa Manantial de Fe, que ya hemos traído algunos consejos, o perdón, eh, algunos eh, señores que, que nos han dado consejos, a nosotros las indicaciones de su labor de, de lo que ellos hacen aquí en la comuna ah, eh, Ahora entonces Traemos una señora muy especial La cual luego más le voy a presentar Porque vamos a escuchar un himno Un himno lindo, maravilloso Cantada por una señora también De, de aquí de Chile Y que canta muy lindo eh, Siempre hizo... Hizo parte de un coro, de el coro de Marcos Huiz, conocido mundialmente, eh, que ha recibido, <coughs> perdón, que ha recibido el premio eh, Grammy, eh, este año lo recibió otro señor, otro pastor que canta y que no son conocidos en el mundo secular, pero sí en el mundo religioso, millones, millones y millones de de personas y de discos que ellos venden porque cantan a Dios y nos gusta escuchar esa música cristiana aquí viene la hermana Gángara cantando este precioso himno solo a ti sea la gloria señor. Entonces, amigos auditores, como nos visita la señora Claudia Faunde Fuentes, consejera regional, ¿qué quiere decir consejera regional o qué hace la consejera regional? Bueno, aprueba la distribución de los recursos que conforman el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. O sea, deciden el destino de los recursos regionales de inversión, así por ejemplo la construcción de una comisaría, la restauración de un liceo, la inversión en el cantarillado, agua potable y luz en determinadas zonas o la implementación de aras verdes y recreativas. Son decisión del Consejo Racional, Regional perdón mientras se realicen con recursos regionales. También a aprobar importantes instrumentos y herramientas de planificación regional lo que significa que parte importante del futuro desarrollo de la región pasará por sus manos fiscalizar las funciones del intendente en su rol de ejecutivo del gobierno regional se da cuenta una persona que está con nosotros la cual ha dispuesto de su tan eh, de, de, de su tan recorrido tiempo Y, y que le falte el tiempo para hacer tantas cosas, pero ha venido aquí al programa Manantial de Fe con todo agrado para poder participar con todos nuestros amigos radio oyentes, los cuales son de la iglesia y hay muchísimos que no son, pero que escuchan este programa y que nos alegramos en poder recibir a la señora. Entonces, señora Claudia Faúndes, aquí están los micrófonos para usted. Eh, Puedes saludar a la gente Esplayarse Yo le voy a hacer algunas pequeñas preguntas también ¿sí? Perfecto Bueno, primero que todo, Pastor Muchas gracias por la invitación Muchas gracias porque Por su intermedio puedo comunicarme Directamente con miles de vecinos De mi querido Puente Alto Ajá. Porque para nadie es un secreto Yo soy de Puente Alto Vivo bueno. en Puente Alto <risa> Y y siempre es un agrado poder eh, poder además que por un medio tan tan entretenido, tan dinámico como es la radio, claro, poder llegar a la gente. Claro. Usted hacía una muy buena descripción de lo que somos los de lo que hacemos los consejeros regionales, que además hace justamente un año por primera vez la ciudadanía, los vecinos tuvieron que elegir consejeros regionales, tuvieron sí, que votar. Es verdad. Hace el 17 de noviembre del año anterior nos entregaron cuatro votos y el cuarto voto éramos para los cores. Ajá. Y, y en esa oportunidad la gente desconocía que hacíamos los CORE y hoy día están un poquito más informados sí. ¿qué es lo que hace un CORE? ya lo he leído pero Ajá. pero por favor, dígamelo usted los CORE básicamente administramos un fondo de recursos din, dinero sí, ya, sí. se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Ajá. como todo en, en el mundo público tiene siglas Sí. Esto es el FNDR ¿Y cómo funciona esto? Los distintos municipios En el caso de nuestra región Que tenemos 52 municipios sí. Y las organizaciones postulan A los recursos del FNDR Fondo Nacional de Desarrollo, Desarrollo Regional. Regional Aquí el Ministerio de Desarrollo, de Desarrollo Social Revisa los proyectos Los evalúa Y una vez que están en condiciones de ser aprobados los envía al consejo regional Ajá. el intendente en nuestro caso, el intendente Claudio Rego selecciona los proyectos y los envía a las diferentes comisiones que tenemos en el consejo regional, Compre. tenemos comisiones de salud, infraestructura educación, rural una comisión que le tengo mucho cariño particularmente <coughs> perdón yo le presidí durante cuatro años, uh -huh. una comisión de desarrollo rural que veíamos y estamos preocupados del bienestar de las 18 comunas rurales de nuestra región. 18 comunas. Sí, entre ellas, dos de mi provincia. donde nuestra provincia. De nuestra. Fuente Alto. Eh, Pirque y, San, y José San José de Maipo. De son comunas rurales. Entonces, se ven los proyectos, los vemos en las comisiones y luego los votamos, los aprobamos. Yo en estos 10 años que he sido consejera regional. 10 años. ¡Oh, sí. oh qué bonito! Dos, dos periodos por elección indirecta, que antes nos elegían los concejales sí. y ahora gracias a Dios y gracias a los vecinos que hoy día están escuchando, que me dieron la oportunidad de obtener la primera mayoría en sí. la elección anterior sí. eh, puedo representar, seguir representando a mi, a mi provincia en el consejo regional es que usted ha hecho un trabajo muy lindo, muy bueno Dormilita. bien clarificado Así de manera es. que lo, amer sí, lo amerita de que usted esté eh, nuevamente en, e, en este puesto, vamos a decir, en esta en esta responsabilidad. Y, y durante todo este tiempo he logrado hacer un montón de cosas, tanto es que mi único hijo, que se me está escuchando por ahí, vaya un, un un beso enorme para eso, él. Eso Hace algunos años estaba estábamos trabajando un colector de aguas lluvias para el sector de Gabriela. Oh, sí. No sé si recuerda usted cuando llovía y que se quedaba la escoba, uh, ¿no es cierto? Sí. Las señoras arriba de un triciclo pasando por un lado a otro. Exacto. El, bueno, el alcalde el exalcalde Sandón en su época em, hizo un proyecto para un colector de aguas lluvias que va canalizado y bota las aguas al río Maipo, uh -huh. desde el sotero del río. Y el, y este y este proyecto yo a ver cómo cómo decimos, alguno hice tanto, trabajé tanto por este proyecto que la intendente de la época decía, le vamos a cambiar el nombre. No va a ser colector Gabriela, va a ser colector Claudia. Claudia. Así es. <risa> La 38 Comisaría de Carabineros sí. También fue financiado por, por, por, Con recursos del gobierno regional El cuartel de la PDI Este que fue inaugurado oh, por la grande, presidenta Es enorme Así es que que Eso fue uno de los hitos que a mí me enorgullece mucho Porque además logramos Que se instalara en Puente Alto La brigada antinarcótico mm. O sea no solamente Hemos traído infraestructura A nuestra comuna Sí Eh, y hoy día estamos trabajando dos proyectos muy interesantes que están que se, que se están ejecutando y que los vecinos de nuestro puente alto prontamente podrán hacer uso de ellos que es el centro cultural juan está ya que está sí. en la papelera arriba siento sí, sí. al, al frente del cerro a la ballena que era la antigua casa patronal sí. de juan está y va a quedar un, va a ser un centro cultural precioso para, para el uso de los vecinos y el otro proyecto que me llena de, de orgullo y cariño es el spam o sea el consultorio, consultorio de vista hermosa en casas viejas así ah, porque ya tenían hay tantos vecinos que vienen en casas viejas y tenían solo una posta Ajá. Entonces, era ahora, insuficiente absolutamente entonces ahora hemos trabajado y lo aprobamos el año pasado más de 2.500 millones de pesos Oh. Para, para tener una salud digna y al alcance de los vecinos de casa vieja y vista hermosa ¡oh cuántos trabajos han, han ejecutado! ejecutado y, y, y, lo ha, y lo han estudiado también Pare, parece a ver parece un trámite muy muy largo ¿eh? de, de, de pasar de un lugar a otro hasta llegar nuevamente donde ustedes pero así es la verdad es que es bueno que se haga así Porque entonces no es una cosa de repente que se hizo Sino una cosa bien pensada, bien estudiada, bien programada Así es, y con mucho control Del minuto que hay recursos públicos Tiene que haber mucha fiscalización y mucho control verdad Entonces, como estos proyectos nacen desde el municipio En este caso el actual alcalde Germán Codina sí. Con quien tenemos muy buena relación y hemos trabajado muy bien Así como también los alcaldes de Pirca y San José de Maipo Ajá. Entonces, Los municipios que, que además son activos como están en contacto constante con la ciudadanía. Sí. Generan un proyecto, lo conversamos con los, lo conversan con nosotros con los consejeros regionales y después los aprobamos y vemos la luz después de, de un largo tiempo, sí. Comprendo. Porque es, no es fácil ir, la construcción. Sí, lógicamente, claro que sí, pues hay que hay que hacerlo todo bien pensado, bien estudiado para que después no hayan fallas. Sí. Mire, aquí usted me dio un instructivo ¿no es cierto? que es, aquí dice para formulación de proyectos ¿no es cierto? dice fondo de cultura fondo de seguridad ciudadana y fondo de deporte, a ver, ¿quiénes pueden postular? a estos fondos que es más comúnmente llamado fondos 2% los vecinos de Puente Alto Virgui San José de Maipo, también interiorizado esto porque a lo largo de mis años de consejera regional yo he trabajado sí. ya con muchas organizaciones Ajá. Eh, pueden postular todas las organizaciones sociales Con personalidad jurídica Que tengan vigencia más de un año oh. ¿Sí? Juntas de vecinos, clubes deportivos cuerpo de bomberos, las mismas iglesias Iglesias también Así es eh, con, con este requisito, que tengan una personalidad jurídica sí, sí. De Más de un año ¿cierto? Más de un año de personalidad jurídica Así es Tiene tiene haber un tope o oh, un, un piso de... de de personas que, que participan en la operación no, política, ¿no? no ah. por, y son en tres líneas estos fondos 2% seguridad, uh -huh. por ejemplo hemos, eh, hemos estado todo este año inaugurando proyectos de alarmas comunitarias ah, sí. fueron cerca de 20 comunas o sea, perdón, eh, juntas de vecinos sí. que, que yo los ayude a postular y a través del municipio también eh, le han financiado el, esta, la adquisición de alarmas comunitarias ajá eso en seguridad en deporte por ejemplo con vecinos de con mis queridos amigos de los de las ferias libres de sí. la Feria de chacareros sí, sí. el año pasado hicieron un campeonato de baby fútbol y en cultura también mis amigos de la feria chacareero hicieron un festival en la segunda versión del festival de la voz de la voz, que gratificante eso Que eh, todas las personas idea. Sí, lo, lo maravilloso que ha sido Y de hecho los invito para que participen Para que asistan en, un, en una tercera ocasión Que lo van a hacer nuestros amigos de la feria libre Es tan gratificante ver la, Al casero Ajá. Que uno ve que le compra las papas Le compra la lechuga sí. Después verlo transformado en un artista eso es muy, Ha sido muy bonito Claro, porque así todas las personas tienen la participación, ¿no es verdad? Y tienen la oportunidad también Vamos a decir que puede ser que alguno salga de ahí que sea famoso Porque muchas veces tienen voz muy buena Especialmente para gritar las papas, las cebollas así, así es Pero en realidad la gente, la gente de pueblo eh, tiene um, talentos escondidos, ¿no es verdad? Exacto. Y es eh, importantísimo eso también Y a ver... Para postular aquí, ¿Dónde, ¿dónde se obtiene la información especialmente de esto acá? Bueno, esto es, como estamos en el mundo de la era digital, Ajá. en la página web del no. Consejo Regional del Gobierno Regional, www.gobiernosantiago.cl Santiago, no Puente Alto. No, Gobierno Santiago, Santiago, porque esto es la región metropolitana. Comprendo ahora. ¿Ya? Como nosotros los consejeros regionales somos electos por provincias y conformamos el Consejo Regional. Comprendo. ¿Ya? somos 34 consejeros regionales de diferentes tendencias de diferentes tendencias políticas Ajá. y representación territorial. Y aquí en este consejo administramos este fondo que las bases están para que todos los amigos puedan descargarlas en la página web www.gobiernosantiago.cl. Gobiernos Santiago .cl. .cl. O sea, el www uno ya ya lo descarta acá. Ya lo, claro, él lo tiene lo tiene asumido. Ya asumido, eso es, por eso lo descarta. Bueno, qué buenas informaciones para todos nuestros amigos auditores de este programa. Así que eh, si usted tiene algún proyecto que tiene a, a alguien que, que desea también allegarse a saber de, de estas formas correctas de poder participar. Mire, fue una tremenda información que hoy nos da la señora Claudia Mire señora Claudia, hay tantas personas que muchas veces naufragan en cuanto a sus proyectos Y, y todo todo aquellos que, que ellos desean hacer eh, ¿Será por causa de que no, no va por el, el camino correcto o porque no está bien hecho el proyecto? Bueno, algunos decimos que los caminos de Dios están llenos de misterios, ¿no es cierto? ¿Ah, sí sí. Eh, Puede ser de todos Puede ser de, puede todo. de todo. Muchas veces falta un papel Ajá. cierto dentro de los requisitos o han formulado mal o han descrito mal el proyecto. Esa es, esa es la principal causa. Por ejemplo, si yo quiero eh, instalar alarmas comunitarias en mi villa, sí. en el área de seguridad, yo di, y, y mi villa tiene 20 casas, Ajá. y yo en el, al, al, al describir el proyecto digo, necesito 100 alarmas o, o, o omito la cantidad de alarmas sí. comunitarias entonces el analista que revisa después el proyecto decir bueno es que estamos si sí, son 20 casas son 20 casas. para qué pide 100 para que pide 100 o por qué no poner las que son claro van a poner 20 van a poner 10 porque puede ser una por casa saltada sí, sí entonces muchas veces ese es el gran problema la descripción del proyecto hay personas que pueden ayudarle Así a es. hacer ese proyecto Desde el gobierno regional hicimos capacitaciones en la gobernación Se hizo, se hizo una, una muy grande Y también eh, yo estoy disponible para quien puede, quiera, quiera y necesite ayuda Mi correo electrónico es claudiafaundesfuentes arroba hotmail punto Yo respondo a quien me escriba A veces no en el instante Así que <risa> pido las excusas pertinentes Pero perdón, perdón voy, eh, perdón, voy a decirlo, os dígalo usted, bien bien <risa> clarificado su dirección de, eh, en, en el Facebook, ¿no es cierto? El correo electrónico, no, el correo electrónico. claudiafaundesfuentes arroba hotmail.com Eso es, ahí está entonces la dirección eh, para que pueda eh, contactarse con la señora Claudia y entonces usted pueda eh, poner su proyecto y, o, o tener la dirección o... o Sí, la, bien digo, la dirección correcta de cómo hacerlo eh, el proyecto para que así no quede dejado de lado, sino que pueda llegar a buen puerto. Así es. Soy yo feliz de... A ver, uno de los roles que no ha descrito en la ley es que uno tiene que tratar de traer la mayor cantidad de recursos a su zona. Sí. Y eso es lo que lo que yo he tratado de hacer durante todo estos Qué años. bueno. Y, y como les decía hace un rato, o sea, los vecinos, la ciudadanía entendió aquello y, y me dieron la oportunidad de continuar con ustedes. De hecho, mi eslogan era en esa oportunidad, sigamos juntos. Sí, sí, sí. Y seguimos juntos y seguimos trabajando juntos. <risa> Cuánto me alegro, señora Claudia Faúndes. Mire, se nos acaban los minutos. Eh, parece que, que fuera tan rápido, no es verdad pero parece que es así pero fue muy bueno que usted haya venido, le agradezco muchísimo por su participación en este programa eh, gracias, gracias, me está dando la señora, me está dando más un instructivo de manera que si alguien cercano a mí aquí puede leer el instructivo que la señora Claudia me, me está dejando entonces Le agradezco mucho, como dije, y creo que todos nuestros auditores estuvieron con el oído pero pegado ahí en la radio para poder saber bien de lo que hace una persona que es consejera regional y que trabaja por la comunidad, por toda la región de aquí de Puente Alto. Eh, nuevamente, muchas gracias. Luego entonces eh, estaremos terminando este programa, pero señora Claudia, yo oro por los auditores antes de terminar. Esa es mi función como pastor, ¿no es cierto? Su función gracias eh, eh, su, su función es, me imagino también hasta aprovecha hasta el último minuto ¿no es verdad? Sí, <ríe> y yo también acá, entonces quisiera dar la bendición a mis radios oyentes luego escucharemos entonces la viñeta que nos tiene preparada aquí don Juan Carlos Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Eterno y buen Padre Celestial, Dios de gloria, a usted dirijo mi oración en este momento. Señor, usted que escucha nuestras oraciones desde los altos cielos, le doy gracias por esta oportunidad que hemos tenido aquí en esta radio emisora y en este programa Manantial de Fe de tener a tan distinguida persona en la cual Señor nos da tantas informaciones para que así Señor esta comuna para que así Señor los habitantes de este lugar y todos aquellos que participan Señor de este tremendo lugar de Puente Alto para vivir mejor sean bendecidos Bendiga usted, Señora, a la Señora Claudia, que ha tenido la disponibilidad para poder allegarse a este programa. Bendiga a nuestros auditores, a los cuales, Señor, pido la unción y la bendición, la paz, la prosperidad y la felicidad. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y Amén. Amigos de los oyentes, entonces le convido a nuestra iglesia que está ubicada allí en la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. La calle es José Victorino Lastarria, número 630. Será bienvenido, que Dios le bendiga. Nos encontramos mañana. Este pastor, su amigo el reverendo Moisés alvear se despide con la paz del Señor Jesucristo. Amén.